d a e l ¿cómo están? Bien, Buen día para vos y toda tu, tu audiencia. Bueno, yo sé que e l conductor no se lo debe corregir, pero te estaba escuchando muy atentamente y debo hacerte una corrección. Dale. La ley、eh, Micaela se trata la ley de género, y esto lo que vamos a hablar es la ley Yolanda. Claro, sí, sí, no. Lo que hice fue un ejemplo entre la ley、Ajá. Micaela, que es una ley que ya está aprobada y que、claro. eh, lo que busca que los funcionarios tengan、sí. formación en perspectiva de género. En este caso, digo, una ley similar, pero que busca que los funcionarios tengan formación en、eh, uh -huh. cuestiones ambientales, ¿verdad? Sí, es una concientización a nivel、eh, estatal y digamos que todos los funcionarios adquieran ese conocimiento. Pasa que a veces llega a confusión porque me han dicho muchas veces, no, digo, Micaela también es, es importantísima, pero no es nuestra área. Por eso a veces siempre hago la aclaración para que no lleve a confusión. A veces el paralelismo lleva a confundirlo.、Eh, bien, la ley Yolanda está dividida en tres bloques: está la ley nacional, provincial y ahora está.、Eh, d i g a m o s una ordenanza municipal que salió con mucho esfuerzo el día 14 de octubre. Que estuvimos insistiendo en el Honorable Consejo Deliberante y, bueno, y por suerte pudieron、eh, aprobarla. Esperemos que los funcionarios tomen, tengan la conciencia y estén a la altura de las circunstancias para que puedan,、eh, digamos, Asistir a esos cursos y, y, y que le den la importancia que tiene, porque nosotros, justamente haciendo hincapié con la que vos mencionabas, la ley anterior, la ley Micaela,、eh, también fue aprobada, pero de todo el organismo municipal asistieron muy pocas personas.、Sí. Y fue un curso de 40 minutos en dos talleres, y eso no, no, no es abarcativo, digamos que podemos、eh, llegar a nutrirnos con 40 minutos de un, de un taller. Más las intervenciones que, que hubiere,、eh, bueno, fue muy lai, i demasiado lai. i Ojalá que por lo menos la Yolanda tenga más repercusión y asistan más eh, funcionarios, eh, digamos, eh, públicos, ¿no? Nelson, ¿quién genera la capacitación para los funcionarios en este caso? Eh, eso lo van a ver,、eh, recién fue, está fresquita, recién la ordenanza, así que todavía a, calculo que el año que viene lo, y, y lo van a organizar. Quiero creer que va a ser desde el Estado, van a bajar desde Nación, bajarán las personas idóneas o verán a quién pueden capacitarlos. Porque una cuestión de lógica: si acá en el municipio no hay gente que hay cero. Sensibilidad ambiental, ¿quién puede capacitarlos? Tiene que ser alguien que tenga una conciencia ambiental. Una cuestión de lógica, ¿no? Entonces, este, apelamos a que sean personas idóneas las que tomen ese, esa tarea、eh, de capacitar a, al resto, ¿no?、Uh -huh. Nosotros, como m e t r a l estaremos encantados si nos llaman. A, a decir,、eh, acá estamos y vamos a capacitar porque tenemos una sensibilidad y un sentimiento con el medio ambiente, pero tampoco queremos interferir en las labores de, del Estado Municipal. Claro. ¿Cuándo se aprobó la ordenanza local en José Cepaz? El 14 de octubre del Corriente. ¿Ustedes estuvieron en la sesión? Sí, sí, sí, yo estuve personalmente con, otro,、eh, con otros compañeros asistiendo. ¿Hubo concejales que se opusieron? Fue? No, no, fue por unanimidad. Todos los bloques por unanimidad han votado. Después del de tercer intento, que lo habían mandado a pronto despacho, a su tratamiento, fueron medios resistentes al comienzo. Pero bueno, ya dicen, como dice el verso, ¿no? la tercera es la vencida. Nelson en José Cepas, hay bueno, algunos、eh, problemas históricos graves vinculados al ambiente que, sobre todo, tienen que ver con el tratamiento de la basura, los basurales clandestinos y la contaminación de, de los cauces de agua. Sí, justamente、eh, ese es uno de los temas, ¿no? Que, que todo hace hincapié desde, el, desde la basura, desde los basurales, microbasurales que hay en distintas calles, a los basurales enormes, al cielo abierto, ocasiona. La problemática es el agua que, que no es pura. A nivel、eh, cutáneo, a nivel piel,、eh, dermatológico, acarrea problemas.、Eh, a nivel,、eh, digamos, respiratorio, para la gente que sufre por las vías respiratorias, por, por inhalar todo eso tóxico, también trae problemas. Pero bueno. Hay que enfocarse desde la base, desde la coyuntura, ¿no es cierto? Desde el origen, que es la basura. ¿Cómo hacemos para que no haya basura donde no tiene que estar? Que sí tiene que estar depositada en el Seance, donde se le, puede, se le tiene que hacer un tratamiento especial, ¿no es cierto?、Uh -huh. pero, pero bueno, lo mío quizás es, es muy, digamos, que aspiramos, que tendría que ser así, ¿no? Pero bueno. Vemos la realidad, nos muestra otra cosa. Y la, aparte, se hace limpieza, porque, porque la, hay un grupo de gente que hace limpieza, el vecino común que toma conciencia limpia, pero la, al otro día vuelve nuevamente a estar eso arroja, arrojado Esto es toda una problemática, ¿no?、Sí. Socio, socioeconómico, social, pero bueno, son quienes tienen que decir. Eh, son las autoridades las que tienen la lapicera, las que tienen, la lapicera,、sí. las que, tienen que, que decir qué medidas tomar.、Claro. Ustedes d e la m e t r a n vienen hace un tiempo largo articulándose en forma asamblearia bueno, y hablando al respecto de este tema, sí, haciendo sí. capacitaciones, charlas, encuentros, talleres, conversatorios. ¿Cuáles son los barrios que tienen mayor grado de dificultad de problemas ambientales en José c e p a z Bueno, tenemos por una cuestión de afecto que todos, todos los barrios, porque todos los que vivimos somos p a s e ñ o s no hacemos diferencia de barrio, pero muy bien, como vos decís, que hay barrios, quizás el centro está más controlado y las periferias no.、Eh, San Atilio. Eh, el Néstor Kirchner,、eh, Los Hornos,、eh, son, son barrios que están, digamos, como olvidados, ya sean porque lo, los catalogan como barrios populares, como que, a ver, son personas que merecen el mismo trato como cualquier ciudadano que habite esta hermosa tierra. Y todos tenemos las mismas obligaciones y derechos. Este, pero bueno, para ciertos funcionarios parece que somos clase primera, segunda y tercera. Claro. Este, pero bueno, y, y también hay que batallar sobre eso, ¿no? Que somos todos iguales. Porque el universo nos ha a cobijado a todos. Nelson, ¿qué pasos sentí s que se dieron desde que la Metran viene articulando con las organizaciones, que viene haciendo talleres, recorriendo escuelas, haciendo charlas, asambleas? ¿Qué cambio notás que se da en, en esos barrios por los que ustedes pasan con este trabajo? El, barrio es, eh, el cambio es lento, pero sí nos, nos fortalece el hecho que nos presten la oreja, concientizar y, y que diga de un grupo de 20, 30 personas que uno te diga, los voy a acompañar, o muestro interés, o, o no sabía tal cosa, y uno lo visibiliza de alguna manera, mostrándoles datos、eh, re reales, ¿no? Como la cantidad de basura que se genera, José Sepas, todos los días, y, y todo lo que es, trae a consecuencia, la gente、eh, es impactante. Nos, gusta, nos gustaría dar otro tipo de noticias, otro tipo de ir y que forestemos, que tengamos un vivero, que veamos las hermosas flores, los pájaros, pero bueno, eso es un cuento de hadas, porque eso en algún momento existió, hoy es otra la realidad y tenemos que afrontar, pero sí nos fortalece. De que estamos con, con muchas ganas, un grupo, quizás seamos pocos, pocas manos para realizar actividades, pero yo creo que lo vamos a lograr en algún momento, que esto va a ser contagioso. Y ustedes, los medios, cumplen un rol y una función muy importante de también de divulgar lo que hacemos, lo bueno, lo malo. O, o bien, o, a ver, yo digo, p u、pues、e s fácil criticar al otro, pero si yo critico, tengo que d a r otra alternativa. Critico porque, y mi planteo es este, ¿no es cierto? Y trabajar en conjunto. Ustedes c u m p l e n un rol muy importante, los lo que difunden la, las noticias. Nelson, entonces, a partir de la aprobación de esta ordenanza local en José Cepas, en sintonía con esta ley Yolanda a nivel nacional, el año que viene los funcionarios deberían tener formación que les permita tomar decisiones más responsables en cuanto al ambiente. Sí, eso es lo que apelamos. Y yo creo, esto sería lo lógico: sería, desde el intendente, el señor intendente incluido, hacia abajo, todos tendrían que tomar esta formación.、Ah. Pero bueno, ya es, me, es, medio, es medio utópico, es una utopía ¿no? lo que estoy diciendo. Ojalá que se haga realidad y me equivoque. Pero bueno, ya tenemos antecedente. s con, con el otro taller, con la ley Micaela,、eh, fue bastante, digamos, bastante poca la gente que mostró interés. Fueron porque tenían que ir, punto. Pero de un rango hacia abajo, el rango que tendría que estar la cabeza dirigente, no estuvo. Los que toman decisiones no estuvieron en la capacitación. Y no, no, no, lamentablemente no estuvieron. Quizás se sentían menos que otros, pero yo al contrario, yo, yo diría: voy a tomar un curso y me fortalezco intelectualmente y tengo un conocimiento. Pero nuestro distrito es muy complejo. Y bueno, algún día cambiará. Y depende de nosotros, ¿no? De los ciudadanos. Nelson, quedamos aquí en la radio como siempre, atentos a lo que nos quieran ir compartiendo del trabajo de la Metrán.、Bueno, a o Muchísimas gracias a ustedes por prestarnos sus micrófonos y, y,、bueno, y su espacio. Y, y bueno, y estamos siempre trabajando、eh, en conjunto. Claro que sí, un abrazo grande, Nelson, gracias. Igualmente para ustedes. Hasta luego.